Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. Juro por el olivo y por la aceituna, por el monte Sinaí y por esta ciudad segura de la Meca, que hemos creado al hombre con la mejor de las formas. Después lo enviaremos a lo más bajo, al fuego del infierno salvo a quienes crean en Allah y en sus profetas y los obedezcan y obren rectamente pues estos obtendrán una recompensa sin límites por qué niegas la resurrección y el juicio final tras saber esto oh hombre acaso no es Allah el mejor juez